Con permiso, que el micrófono está encendido Esta mierda está que quema ya se hubieran escondido ¿Quién dijo miedo? Hijos de puta, yo con todos puedo Tiren pijas para alcanzarme en lo mismo Quedo de mil en mil Voy eliminando bacterias Tantos tontos, impotentes a misteria Que empieces sin tanta paja de este vergueo callarle el pico a muchos por lo que veo Voy a ser claro y seco sin excepciones Guarden distancia, no hagan que yo me encabrone Cantantes de cabina, maleantes de mentira Nunca han tocado pistola y dicen tenerme en la mira Hay tantas cosas que no solamente son de hablar Y hay que vivir las cosas que quieres cantar El rap muchachito, no solamente de escribir Es de pensar, sentir, es de observar, vivirla. Que uh, esto uh, uh. Y no te creas que esto solamente de vestir La gente debe discernir que les quieres transmitir Muchos por ahí con trajes de rinoceronte Y a la hora de cantar ellos no han botado el monte Pa' esos pendejos Que se creen que por vestir de eco Son las meras vergas ¡Palen la figa, de puta! Esto es el Genesis del suicidio de cantantes se han dado cuenta que son insignificantes esto es la causa de múltiples psicotraumas facilitando el trabajo de este cazador de almas paranoia delirios de persecución efectos sin arefas, post transmutación Yo soy la causa de las ansias reprimidas, causando depresiones con tendencias suicidas. Política barata, mentira, misterio. Secundarios efectos de mis versos, en serio. Soy contundente cuando aplico aquella dosis. De magistrales, versos fatales, metamorfosis. Fórmulas léxicas, conjuros de laboratorio. Está aclamado en sí con fama de Don Juan Tenorio. Me autodenomino catedrático en la praxis. Máximo exponente de sublime sintaxis. ¡Ah! Uh, uh, ¡Ah! ¡Javi, queso, papá! Justy Brasco Quiero que sientan, sufran, palpen, envidien Lanzo mis versos para que se fastidien Sacudo, símparos distorsionamente Justy Brasco, ni siquiera lo intentes Sientes la diferencia de mi escritura Percibes la esencia de la hip hop cultura Estremezco con fuertes voces tu estructura Justin Brasco, la máxima figura en estos tiempos, ausentes de cantantes verdaderos, inundados de farsantes que se hacen llamar raperos, pero Justin Brasco y Javi queso. eso yo, papá, aprende un poco de eso. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. oh. oh. Ah. Ah, buen provecho, Javi. se lo arte, se lo vivos. ¡Ah! En esta noche la inspiración toma mi mano. escribo versos que jamás serán en vano uniendo letras con fines de acoplamientos y concebidas en nocturnos pensamientos mi mente vuela en algún sueño subterráneo mi cuerpo estable en lo complejo y lo espontáneo quiero plasmar en el papel llamas de vientos resucitar los congelados pensamientos que la mente de aquel que escuche cuando hable y que asimile fácilmente lo innegable que soy el ángel de negras alas y son las rimas material para mis balas son estas balas forjadas sin la oscuridad de fantasías en el mundo de la realidad papel y lápiz portadores de la magia sin alefas hechizadas que el chamán contagia